Nacional producción de a k s, <S She's under Fight as one Head down Guard up Ready set Go Go To n u o n bit of i r e 내심장 and iron Yeah, yeah, 난 got even d o w Más a este programa llamado Desde el Closet. Hola a todos, espero que disfruten del programa y también de las recomendaciones. Agradecerles mucho por venir a escucharnos y quedarse para ver las recomendaciones del día de hoy. Espero que disfruten mucho de este programa y que sigan escuchando Desde el Closet. ¡Comenzamos! s c r í e t e al c a 用这一生一世一一会的相遇换有你在身边对幕朝夕就这一次 the pay、okay. しかし、彼がラッキーでガラガラだらなあかん、 Estás escuchando desde el closet, un lugar para ti que eres amante del g i e l Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Seguimos escuchando el podcast desde el closet y quiero que me platiquen qué tal les fue en el capítulo especial de tu d í a d b l o n a ¿Les gustó o no les gustó ver a, a Tim? m l o s conflictos con los celos? ¿cómo, ¿Cómo han podido sobrellevar esta relación? Platíquenme, lo vieron. Más que nada, vengo a preguntarles、si、les parece, qué les pareció la s r e c o m e n d a c i o n e s de la semana pasada. Así como también si vieron el capítulo, el último capítulo de la serie que les recomendé la semana pasada, que fue My Day, que terminó. Entonces, quiero ver si vieron el capítulo, qué les pareció realmente. Este, Esta pareja les enamoró a Sky and Ace. Este realmente la disfrutaron. Yo sí amé el final. Lloré porque dije:、ah, Ya se acabó, ya no lo podré ver más. Esperemos nos regalen una segunda temporada. Hay material para, para una segunda temporada. ¿Y qué les pareció? ¿Qué les pareció este último capítulo de My Day? Porque fue así como que llorar, reír,、eh, fue algo. Fue un sub e y baja totalmente, una montaña rusa de sentimientos este último capítulo. Bueno, chicos, espero me den sus comentarios aquí en el chat para que me platiquen si lo vieron, si no lo vieron, qué les pareció. ¿Sale, chicos? Bueno, pues sigan escuchando aquí el podcast de The Closet en la Station K-Pop, un viaje a y o u t u b e por Asia. サビアンディンデ i ンディアコーパタタロー チェックオイセカンハンターンアンタニコンバーキパプガンアコンソイヨイトナイナパグママハーンウォーオーバスタッサピンオーランアン Ay k a た a y a n hindi ako の a g r e たちのために、私たちの t めに、s たち i ため n 私たちのために、私た t a ために、私たちのために、私たちのため a 私たちのために、私たちの a めに、私 a ち a ために、私たちのために、a たちのために、私たちのために、私たち o ために、i たちのため a 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、 私たちのために、私たちのために、私た n のために、私たちのために、私たちのために、 私たちの仕事を忘れました。私たちの仕事を忘れました。私たちの仕事を忘れました。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 hola chicos, pues seguimos aquí en el podcast desde el closet y el día de hoy les traigo la recomendación de serie. Es una serie coreana, sí, chicos, para parecer a Corea ya le gustó esto de las BL, sobre todo porque le fue muy bien en el anterior. Y este, esta e e s t serie se llama My Heart, en donde vamos a ver durante 8 episodios de 20 minutos la historia de Jim Boon y g o n s a n g a que son dos chicos que se conocen en, en la preparatoria. De hecho, g o n z a l a está enamorado de de g ú n que es un corredor、eh, de maratones、eh, muy popular. Él tiene por conflictos en su vida familiar, es por eso que el, mar, el maratón le ha ayudado a sobrellevarlo, porque siente que es libre al correr el maratón. Pero conforme va avanzando, pues él va a requerir a alguien que le apoye. Que en el atletismo, pues nos referimos a un marcapaso, un, un corredor de apoyo. Entonces, es donde entra g o n z a g que es el, el miembro del de club de atletismo, que empieza a hacer el marcapaso.、Sí. Pero pese a que j u n g w o o sabe que necesita un marcapaso, pues se resiste a tener uno. Y aquí empieza la historia de estos chicos. Realmente me encanta, me encantan ellos como pareja. Gonzaga、eh, es un chico muy inocente, pero a la vez、eh, un chico con problemas económicos. Tiene bastantes problemas que le heredó el padre al fallecer. Entonces, pues, él quiere seguir estudiando, quiere echarle ganas,、eh, trabaja, tiene. Varios trabajos de tiempo parcial, a diferencia de j i m g w o o que es de familia acomodada, bueno, no tiene ese tipo de problemas. Pero aquí los vamos a ver cómo, cómo se va dando esta relación. Bueno, Gonzaga ya le gusta desde la preparatoria, o sea, al momento de entrar en la, en la universidad es cuando empiezan a, a tener un más acercamiento y se empieza a ver esta relación. Mm, ¿Cómo Jin Hu va a poder ceder al amor de u n s a Vamos a verlo. v i Es n e e una historia muy muy bonita, muy romántica.、Eh, mucha miel, mucha miel, pero a la vez muy muy tierna. Me gusta mucho. La desarrollan en 8 capítulos h o c y son muy buenos. Te atrapa muy muy rápido, pese a que son muy, muy pequeños. Son de 20. Y cinco minutos más o menos. Entonces, pues realmente, si en una tarde c i tienes a t tiempo, d i s f r u t a de verla y nos platicas qué te pareció. Bueno, esta serie es My Heart, es una serie coreana. Espero la puedan ver. Está a través de Vicky. Quien no tenga este acceso a Vicky, pues la podemos encontrar a través de las páginas en Facebook. Bueno, chicos, sigan escuchando el podcast de Zed Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 何<音楽> Recomendación de manga. Hoy, como recomendación de manga, les traigo el manga Blue f l a g o también conocido como a n o f l a g Este es un manga que se comenzó a serializar en 2017. Llegó hasta este año, que sería 2020, contando con un total de 100% 54 p a p i t o s La historia nos presenta a varios personajes, pero de los cuales destacan tres: Doug, Natal y g t a v o Estos tres personajes nos presentan las aventuras juveniles que e l o s pasan, además de mostrarnos. Además... La situación y hacia quién iba referido el sentimiento. Esto hace que más adelante conozcamos un poco más sobre el problema final de la historia que se va desarrollando entre las d i r e n t e s imágenes. Ya que por un lado tenemos a t o g m a que ha tenido que aceptar su sentimiento, ha tenido que hablar con Tai. Pero al mismo tiempo vemos también el crecimiento de los sentimientos de t a i hacia otra persona, que sería en este caso f t a b a Y también el crecimiento de los sentimientos que a t e n u d o Futaba hacia t a i Debido a que Futaba、pues, en un inicio se hace amiga de t a i porque hay el uso de Toby. Pero a medida que va a siendo la personalidad de Sai, ella va comprendiendo de que s el p r o de a m o r que sentía hacia el fondo no era un sentimiento de verdad que le gustara. Personajes comienzan a desenvolverse, a r e a l i z r su v a ver sus otras relaciones, a tal punto de que comprendemos de La historia nos da un salto, nos da varios años donde nos van describiendo la situación que ha pasado cada uno de los personajes. Vamos viendo cómo cada uno de ellos entró a en la universidad, viendo también que las relaciones que vivimos en el pasado estuvieron durante un tiempo, pero que razones diversas, como se dieron, y al mismo tiempo nos presentamos final en el segundo, porque los personajes no quedaron en el inicio juntos, así como a l e n r e s i o ya en el e n s a m i e n t o y n el e q a r n contigo, sino que más adelante vamos v i e n d o qué decisión toma. El triángulo amoroso está bien, bien sentado. Eso hace de que. no disfrutado Now the rules あちぴー 私たちはデイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジョンなんでダイジ지ンなんでダイジョンなんでダ 一。け Estás escuchando desde Encloset, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo Ford, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Got room for one more. Oh,、I'm、sorry, did I make you anxious? u u h スンジューギャンモギカサ 顔、パンチもナメチャー。モテンゴルダトンチャー。Ya! ケチバチ o a o t a k e h t a o t n o t t a k e s h o t n o t t k e t a k e t a s h o t t a k e s a e s h o t t a k e n a s h o t n o t t a k h o n t k h o t n o t t k h n k e o t n o k t a k e a s h o t e e o e o n t k o o k o k o n t k o o k o k e t a s h t o o o k n e s Straight into my eyes, and just say I want you to eat me like a main dish. To go t there, i t s e h o t dish? Eating cliche, b u t I'm g o n n a p a s s it. I told them to tackle c h i n g girl, I want it hot. アマスライ、アマチュー、アマキュ o シェッカムトがバンジャー。 ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラー l ーラー、아름다워サー l ー、ピーラ o サー k ー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ピーラーサーラー、ーラーサーラー、ピーラーサーー、ピーラーピー、ラサララサラサ Hush, i m a take you down. Oh, I'm sorry, did I make you anxious? Seguimos escuchando el podcast desde el closet y esta vez vengo a platicarles acerca de lo que salió en cuarentena. Muchos chicos, muchas copos, muchas parejas gays、eh, empezaron a subir fotos de e l l o s empezaron a subir blogs, empezamos a ver qué es lo que se trata de tener una pareja, vivir juntos el día a día de varias parejas. No sé si alguien、eh, siga a través de las redes sociales porque. Podemos ver canales en YouTube parejas de cómo es su día a día, de cómo se b r o m e a n uno al otro. Eso mismo que hacen las parejas, pero lo vamos a ver. Con Aquí lo más padre es que durante la cuarentena, pues fue como que un aumento en ver las actividades de ellos, las actividades sociales, no solamente en Asia, también en Latinoamérica, americanos, en e s t i d o s l e s e s como las parejas también mezclan un canadiense con un italiano, un chino con un inglés. O sea, vemos todas estas copos tan padres y a veces como sus culturas son diferentes, pero al unirse es algo así como que muy, muy padre. A mí me divierte mucho verlos. Hay algunas que sí son bastante graciosas. Hay una pareja、eh, tailandesa que he visto en, en YouTube, donde se hacen cada broma, que, que es tan, tan, tan divertido.、Eh, hay otras parejas en las cuales bastante fitness. Entonces, también ellos, como que comparten sus rec recetas de ejercicios, recetas de cocina, el、eh, cómo cuidan a su, a su cacharrito. Bueno, hay tantas, tantas, tantas páginas. En el próximo capítulo les voy a traer, como que un conteo un o un, unas páginas de YouTube. e d 4 a 5 parejas más o menos que les puedo recomendar: es、si、que se vienen más más parejitas de chicos para que vayan y vean el contenido y que les g u s t e Y si、sí, vamos a ver varias cosas, no chicas, es, sigan escuchando el podcast de Colocer, a q u í en e s t e c h i c o un viaje aburrido para u s t 無理ちくっきり。 なっけ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 Recomendaciones que hay a n s i d o de Sagrado, a d corran y vean todas esas recomendaciones que les dejamos aquí, mi queridísima Pat y su servidora. Nos vemos la próxima semana. Estén al pendiente de nuestras noticias a través de Facebook y los esperamos la próxima semana con más familia、Leo、en o e b o y s Love, aquí en Desert Closet en Station Bebop. Un viaje auditivo por allá. Gracias, chicos. Nos vemos. Why doesn't he know what I mean? ララララ、イエスアンクレイゼン We are so late, we are so late 何に戻る상황へんさい ななななななななななな h feels so chopper, freaky freaky I'm rhythm Peace You, you, スティ속ク새로ド We are so late, we are so late. 何故見つか상황のかの We are so late, we are so late. トリックスワンメンバー oh oh oh, oh, oh ?I'm chaotic, chaotic. oh oh, oh, oh, oh, oh ?I'm chaotic, chaotic. 脳로裏に난모든걸다잃어ダシンネットもイン サイコロで o ょ Let's fall